Sí. ¿Qué tan nos prendió aquí? A pesar del calorcito, ¿no? Nos faltó el abanico nomás. Sí, la, la verdad es que yo tenía pensado en sí traerme un abanico y lo olvidé. Pero sí, estamos muy contentos, maestro. Estamos en el programa 120. Parece que fue ayer. Wow. Sí. Wow. Y pues estamos aquí con un danzón dedicado a Mela y Javier. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias por estar, maestra, por segunda vez con nosotros. Gracias, gracias Qué bueno que ustedes. ya hoy, hoy el destino nos permitió estar juntos. Y todas vez. las veces que sea necesario. porque sí. hace falta difundir el baile la verdad la que sí Estábamos aquí tra antes de que salir al aire tras dos malinas, y aquí los maestros estaban hablando respecto de los orígenes del danzón aquí en Guadalajara y es una cuestión muy interesante y a mí se me prendió de que ya es hora de que hagan lo, lo plasmen en algo escrito para que se quede en la historia de la ciudad de Guadalajara porque es importantísimo porque las sociedades viven uh -huh. de su de su de su historia, ¿no? Sí. Entonces deberían ir pensando en eso, ¿no? Sí, más Guadalajara, que somos sí. re realmente es un fenómeno de cómo se difundió el danzón aquí, Ajá. puesto que no hay danzoneras ni, la ni lugares para ir a bailar. No. Entonces es algo que de veras se ha hecho de corazón. Aquí Javier, por ejemplo, les puede platicar su experiencia. Él es de los danzoneros más nuevos, Ajá. pero muy, muy entusiasta, con muchos proyectos y con muchas ganas de organizar y de hacer cosas. en bien de la comunidad, sí. Entonces él ahorita que platican con él para que vean lo que lo que ha logrado en muy poco tiempo. Qué presión. <risa> <tío>. <risa> no, es que es algo. Mira, eh, tenemos nueve años nosotros en el Danzón. Uh -huh. uh -huh. Básicamente se dice muy poco. Estamos uh -huh. hablando que el lanzón tiene 143 años. Uh -huh. sí. Guadalajara desde 1995 que se creó el primer uh -huh. grupo. Este y donde de ahí hemos ido partiendo y nosotros cuando entramos y e iniciamos con el danzón fue algo algo tan mágico y tan hermoso que nos dimos cuenta que en cierto momento era una gran terapia para las personas claro. adultas. no era dinero, no era este hacer cosas por vanidad por que se presenta tanto en el hermoso danzón, este tanto orgullo, tanta vanidad y tantos vacíos que te encuentras de la gente uh -huh. y que realmente el hecho que nosotros nos dábamos cuenta que hacíamos un bien a la gente al sacarla realmente de su tristeza, de sí. su aislamiento, de su depresión, o sea, eso fue para nosotros Realmente la fuerza de seguir haciendo y seguir bailando a Danzo. Una terapia, ¿no? Completamente. Sí, así es. Es eh, muy notable que llegas a cumplir, no sé, 50, 60, 70 años y de repente te van haciendo como a un lado, ¿no? Entonces entra toda esta parte de las tristezas, el uy, si yo pudiera. Y sí lo puedes hacer, uh -huh. pero la, la misma gente más joven te va haciendo a un lado, ¿no? Entonces, qué bonito. Que puedas encontrar esta terapia donde dices, oye, si ¿sí, sí me puedo mover todavía. Sí. Y entonces comienza la mente, ¿no? A, a acordarse de todas esas eh, cosas que tú hacías, bailes, quizá ibas, parejas que tenías en ese momento, quizá ese danzón lo bailaste con otro novio que no es el actual. Y, pero qué bonito, ¿no? Entonces dicen por ahí que recordar es vivir. vivir. ¿No? Sí, y además el danzón es para todos, ¿eh? Sí. Sí. Nosotros tuvimos niños, jóvenes y niños, niños sí. bailando danzón. una cosa preciosa eh, se bailaban muy bonito Enrique el hijo el nieto de don Humberto y Carmelita que ya los dos También. murieron sí ahorita ya es un señor ya es un hombre adulto oh. ya. sí ya, ya ya pero Javier tú cómo llegaste o sea, cómo te atrapó? ¿Ibas pasando por una plaza viste a la escuchaste? maestra Mela bailando o cómo <risa> mírate es algo increíble eh, algo increíble porque para mí fue una terapia Eh, en cierto momento me pasó algo muy hermoso en mi vida. Era mi trabajo, mi casa, viajar. Y esa era mi vida. O sea, realmente esa era mi este, mi necesidad que yo sentía en esos momentos. Mi madre me decía, hijo, ¿por qué no vas a, a fiestas? ¿Por qué no vas con tus amigos? No, mamá. O sea, mis amigos es tomar, es pelearse, es mujeres, es estar... O sea, es un ambiente que no me gusta. No quiero eso. Entonces, este... Pues me pasa algo tan hermoso en la vida Que eh, eh, ese día que, eh, que quiero llevar a mi madre a mi casa Porque estaba enferma A las tres horas fallece Y pues me fue un choque muy fuerte Pero me quedé siempre con esa idea de querer Pues bailar aprender porque bailas en la casa con tus amigos en, sí, en, sí. Pues, pero no aprendes sí. entonces sí, no para mí técnica. en cierto momento eh, estuve en una fiesta con eh, mis hermanos que fue mi cumpleaños paso por el santuario y veo a un maestro a francisco gamiño uh -huh. dando clases ahí y me dice un amigo mira lo que quieres aprender pues, está bien fácil Y digo, pues sí, está fácil, ¿verdad? ¿Sí? Este, dice, ¿Ah, pero hay ¿sí? gente sí pero hay pero, gente que tiene tres meses, ¿sí? seis meses, ¿sí? o hasta un año y ¿sí? no puede aprender ni el cuadro. <risa> la verdad. Sí, sí. Sí la es, verdad. sí nos ha tocado Entonces, La verdad. Entonces sí, sí. ese día pues sí, me, es. me quedé viendo y dije, me voy a dar la oportunidad. Y hablo con el maestro Francisco y le digo, maestro, quiero entrar a su grupo. Sí, cómo no. Y de ahí empecé. Eh, a mí lo que me dio coraje con él eh, y si se los confieso abiertamente fue que diario me ponía una pareja uh -huh. diferente entonces yo decía yo quiero tener mi pareja pero bailaba <risa> diario con compañeras con amigas con, o sea, con gente que llegaba que quería aprender pero eso me dio una fortaleza me dio una capacidad muy hermosa sí. de saber conducir sentir Ajá. no primero Ajá. es que sientes sentir. la energía de la de pareja la persona, sí. uh -huh. y después sí. ya ves tu en los movimientos cómo llevas cuando ya sabe cuando ya eres tu pareja de alguien pues en automático ya saben lo que van a hacer a veces no ocupas ni dirigirla porque ella uh -huh. ya en automático hace los pasos Sí te conoces perfecto en las manos perfectamente ¿no? o sea y esa es la, la parte más hermosa que yo para mí era sentir esa energía Sí. y ahí es donde empecé a realmente a, dije wow qué hermoso es esto y aparte supongo yo te volviste muy tolerante demasiado sí, porque de repente llegan unas que a la primera les sale pero llega otra que dices ay dios sí no y el y lo y lo más hermoso muchos compañeros no yo no quiero bailar con ella ya. <risa> y entonces empezaban con esa situación de que te veías y dices bueno y por qué no o sea pero entonces ahí es donde te vas dando cuenta de que tienes una capacidad muy especial para poder uh -huh. eh, desarrollar para poder enseñar sí. tener una paciencia realmente es algo mágico un maestro no es nomás este ay ya ya, me, ya soy maestro porque ya eh, tengo un grupo. No, sí no, no, no. la verdad es que no. es es bastante difícil, pero cuando te ganas el sí. que te digan maestro ah, por lo que ya sí. le pudiste transmitir de conocimiento, sí. qué bonito. Había un extraordinario bailador que es Luis Peña. Uh -huh. Él les platiqué que le faltaba un brazo. Ah, su ¿sí? esposa uh -huh. Belia. No he visto mujer más elegante para bailar que Belia. y ellos hacían una, no eran una pareja de muchos floreos, de mucho acá, pero era una elegancia, era austero su danzón, pero sumamente elegante, y él, yo me acuerdo que una vez en México, le pregunté, Luis, le digo, ¿por qué ya no has querido ir a Guadalajara? Porque yo lo invité en las últimas presentaciones de octubre, y me dijo que no, y me dijo, no, dice, es que el danzón en Guadalajara, dice, no sé cómo llamarlo, dice, pero ya cualquiera que se sabe el cuadrito, quiere poner una escuela mm -hmm. <risa> lo he escuchado así fue lo que me dijo él y es cierto fue verdad y, y fíjese que mm -hmm. tristemente eso no nada más pasa en el danzón pasa en muchos ritmos mm -hmm. eh, que se bailan que donde tú llevas un un proceso un, eh, una formación sí Y hay mucha gente que así va y toma dos tres clases, ay, esto es facilísimo, yo también puedo. Entonces se vuelven como como estas corrientes, ¿no? De sí. ay, o sea, ¿para qué vas si le pagas? ¿Para qué vas si la sigues si yo también aquí puedo enseñar? De ese comentario que nos hizo maestra, yo, a mí me, me brotan dos preguntas. Uh -huh. Una es, estábamos hablando de la elegancia. Sí. Eh, yo estuve investigando y dice que el danzón tiene una particularidad que es, siempre tienes que estar... muy erguido sí. y no puedes doblar las rodillas, uh -huh. algo contrario a lo que nosotros hacemos sí, sí. creo que me platique un poquito de eso Sí, en el danzón precisamente la vez pasada hablábamos que el danzón está considerado como el rey de los bailes de salón Ajá, Le sí. llamaban su Majestad el Rey. Ah, Exacto. Sí, de sí. los bailes de salón por la elegancia las mujeres, inclusive por ejemplo en la Ciudadela, en México. Uh -huh. Cuando tú vas a a México a la Ciudadela, sí. las mujeres van como de baile. Comienza a las 10 sí, de la mañana. Elegancia. Es en la mañana y las mujeres van como si fueran a baile, elegantes, con vestido de baile. ¿Zapato elegante? Sí, sí, se supone que es vestido de gala, con uh -huh. el que se debe sí, bailar, sí. y eh, el hombre por lo general usaba el traje de etiqueta. Ok. En las primeras, las primeras fueron 14 muestras en Plaza Fundadores, y casi siempre era etiqueta, el hombre, el caballero iba de etiqueta y la dama iba de vestido de gala, ¿sí? Entonces era sumamente elegante. Sí. Y si tú ves a las parejas... Eh, que cuando bailan danzón de presentación siempre es sumamente con elegancia mucho sí eh, el día de hoy yo la verdad es que le confieso que, que me uh -huh. obligó sin saberlo a, sí. a toda mi mañana de trabajo fue eh, tanto viendo como escuchando danzones diferentes Ajá. Y las presentaciones son una cosa maravillosa, es una elegancia realmente sí. lo que uh -huh. se maneja. Me tocó ver de hecho eh, coreografías de puras mujeres sí. y es muy elegante, ese sí. manejo del abanico que tienen es tremendo. Sí, fíjate, hablando del porqué de las coreografías de las mujeres, no hay muchos caballeros que les guste bailar. ¡Ay Dios! Entonces hay veces que las damas sí quieren bailar y van a grupos y se ha optado... No es lo correcto, porque el baile de, es de pareja, sí. pero sí es necesario. Si es necesario, porque muchas mujeres se quedan sin pareja, sin bailar, entonces se han hecho coreografías de mujeres. Y muy bonitas. Y muy bonitas, ¿eh? ¿eh? Sí. Las mujeres son muy disciplinadas y muy elegantes para bailar, todas, sí. <risa> todas. ¿Cuánto tiempo tiene eso, maestra? Porque ahora se está mm. manifestando eso como si fuera algo nuevo. No, no, ya tiene mucho de mujeres? tiempo. ¿De mujeres? Sí, no. Y ya tiene muchísimos años Sí, ¿esto? ya tiene muchos años. Oh, okay. Yo fui a una muestra en Guanajuato, donde se presentó un grupo de mujeres, y te estoy hablando de hace 15 años. Uh -huh. Sí, porque las mujeres, ¿cuántas van solas que oh, no sí. pueden bailar? ¿Sí? No, incluso ahora sí que eh, aumentando ahorita lo que está comentando. Uh -huh, eh, sí. Tengo clases uh -huh. yo en el Div, San Pedrito, Olivos, uh -huh. eh, Santa Rosalía. Y te estoy hablando que tenemos 105 alumnos. Uh -huh. Uh -huh. Cinco son hombres. Sí. Ay, no, ah, no es cierto. ¿Sí? Y cien son mujeres. Uh -huh. eh, ¿Y qué hacemos? Uh -huh. Tenemos que preparar algo con ellas. Uh -huh. sí. claro. Así es. Ese es el problema. El problema realmente es que el hombre no tiene eh, esa pues, convivencia, esa Esas ganas eh, energía de... de participar, de uh -huh. estar. Es increíble lo que encuentras en esto. Sí, de veras. No les gusta, no les gusta bailar. Vas a los bailes sí. y ves a las mujeres, el hombre platique, platique, guiri, guiri. Congramos. Y tomando. Sí. Fíjese que ayer mm. nos estaban haciendo un comentario parecido, Ajá. ¿verdad? Eh, que ya ahorita en las fiestas de jóvenes, también ya los chicos normalmente están apartados, están tomando, están platicando, están quizá bailando, pero como muy entre ellos. Y las mujeres solas en la pista, O sea, que esto no tiene edades, es en general chicos o grandes ya separados. Es al sí. contrario, hay que sumarle. Sí. Es ese problema sí. que existe, sí. es increíble. Ahora, sí, es que ahora ya no bailan ni de pareja. No. Ahora le, se, le llaman el punchi punchi, creo. Ajá, ahora sí. Ahora sí puedo brincar. Y, ¿y puro brincar. Yo hace poco fui a una boda y realmente, con, en primer lugar era sí, digi, porque gracias a la tecnología están desapareciendo los grupos, los empleos de, sí, de, de grupos musicales de, músicos, musicales, sí, de todo. Entonces es cierto, antes todo era con un grupo, con una orquesta. Sí. Pero ya no están desapareciendo de y el, el digi pues comenzó a tocar tres cumbias. No, pues todos los viejitos a bailar. las cumbias pero error. resulta que comienzan con su punchy punchy no, no a, sentarse. Pues, a sentarse y todos brinca, no saben con quién están bailando brinque brinque por un lado por otro lado no se baila de pareja uh -huh. ese romanticismo de bailar por ejemplo sí. un perfume de gardenias sí. de pareja digo se acabó se acabó entre los, eh, la cultura del uh -huh. baile se ha terminado entre los jóvenes sí, es brinco. Yo estaba observando en mi mesa y yo me figuraba ver a los indios Watusí de África <risa> bailando. Uh -huh. Sí, sí, porque todos brinco, punchi punch Y una música ensordecedora que nosotros no aguantamos no eh, a nada. la hora. Que no dice nada. Sí. Que no dice nada. Somos o sí. que dice muchas uh -huh. cosas feas. También. Peor, todavía <risa> sí, peor. quizá nosotros no, no, no lo entendemos, a lo mejor ellos están imbuidos en ese tipo también de tecnología y es lo que, es lo que han vivido y es lo que tienen. Sí, sí fíjense, pero, uh -huh, Perdón, yo noto sí. en esto explicaciones más allá. El que no quieran bailar los hombres les, les genera limitaciones biomecánicas cuando no. van creciendo. Por eso no se pueden mover. Y las mujeres andan como sin Totalmente. La, y los hombres no se pueden ni levantar porque les genera ese problema. Porque. cuando tú bailas, uh -huh. pues estás poniendo en acción todo tu cuerpo y toda tu mente sí. y eso evita que envejezcas. Exactamente. <risa> sí. Es la psicomotricidad, o sea, sí. básicamente claro, haces sí. que tu mente uh -huh. y tu este cuerpo joven. esté joven y que en cierto momento uh -huh. pues eh, coordines realmente lo que es eh, el cuerpo o el pensamiento. Claro. Esa es la parte importante. No, y aparte sabes qué, que si tienes una esposa Sí. Pues qué bonito que todavía uh -huh. puedas hacer una actividad en pareja, sí. Sí. esto te hace crecer como pareja, no importa la edad que tengas, pero bueno, ellos deciden no bailar y entonces sí, tenemos 100 mujeres y 5 hombres. Fíjate, hubo un estudio médico científico en donde decían que el danzón era extraordinario uh -huh. para la gente que estaba en asilos. O en casas de descanso porque le retardaba su demencia sí. sí. senil sí. o la llegada del Alzheimer claro. por el trabajo que haces tienes que coordinar mente con el cuerpo claro sí. si sí. no si si no cuentas, si tienes que ir con la música del danzón en la salsa por ejemplo si te equivocas entras pum un dos sí. tres cinco seis siete y párale pero en el danzón no en el danzón si te, te equivocas y si no entras te perdiste sí. totalmente Sí, entonces tienes que estar enfocada tu mente con tu cuerpo uh -huh. y escuchando la música. Claro. Sí, es un fenómeno muy, muy, muy bello. La verdad, el danzón no pasa de moda desde, desde que lo, desde que lo crearon la primera vez uh -huh. hasta la fecha. Ha tenido en México un boom porque sí. se baila en todos los lugares de México se baila el danzón. Eh, a mí me gustaría que les platicaras. Eh, creo que eres el último que ha abierto plazas aquí en Guadalajara, son las más nuevas, que, porque primero se abrió, bueno, ya dijimos que la primera fue Analco, eh, Analco el Cabañas, el Carmen y luego el expiatorio, uh -huh. el santuario y luego cuando en, por ocasión nos prohibieron ir al santuario, muchos se fueron al refugio. Sí, ahí uh -huh. no no pegó mucho. Coronilla. No pegó en la coronilla sí. Uh -huh. En la coronilla sí, ahí sí pegó. Y después La bandera. la bandera con Roberto Esqueda él abrió la bandera allá no sé si todavía la tenga allá no, pero, ya no. No, yo pero no allá. y también les platicaba de la plaza de el Parque Morelos que yo sí, nunca también. nunca he ido al Parque con Morelos José Luis Salinas sí. que abrió él ese espacio de ahí Pero ya las últimas plazas el que está enfrente del José de, del, del templo ¿San José? El de San José Sí, Plaza Reforma enfrente en de... de la casa de los perros sí. eh iniciamos ahí uh -huh. ya con varios uh -huh. años de actividad Pero realmente donde iniciamos fue en dos templos, uh -huh. en el área de San Francisco, donde Ajá. están los arcos y la fuente. Sí. Ahí Liz y tu servidor iniciamos uh -huh. en el 2013, exactamente ahí. Y eh, por arreglos del tren que hicieron, eh, cerraron todo sí. ese espacio. Uh -huh. Y entonces eh, el maestro Enrique Ibarra y, y, y, y Enrique Alfaro uh -huh. nos otorgaron... este El jardín de San José uh -huh. ah, Y de ahí es, terminamos ahorita eh, Es más, incluso acabo de dejar la plaza De San José Porque ya retomamos dos templos Eh, ah, okay. No, todavía estoy ahorita en arreglos Apenas acaban de ponerme reflectores Acaban de ponerme tomas de luz este Estoy ahorita peleando el hidrolavado Porque ya incluso uh -huh. con el padre Rafael García, que era el señor Cura de ahí, uh -huh. eh, me comentaba Él, le dice, necesito que traigas actividades Culturales, ¿Y qué porque fue ahí San Francisco y Aranzazú sí. y, este, uh -huh. y nosotros nos quedamos Y nosotros nos zona. quedamos y ¿Por uh -huh. qué padre? dice porque incluso tenemos un problema muy fuerte aquí dice uh -huh. dice la gente se mete a rezar y se meten tres cuatro gentes y roban a la gente dentro del templo uh -huh. ah, entonces rara. eso nos pidió uh -huh. apoyo sí. para llevar actividades ah, culturales, culturales. Sí. entonces sí. empezamos a tener actividades culturales uh -huh. en ese espacio de eh, San Francisco ¿Hace, fue uh -huh. donde el, fue el, fue las el batallas de, batallas la... de freestyle uh -huh. ¿no? Ah, qué bueno. Esa zona sí, no, está eh. muy, muy padre. ¿eh? No, es hermoso, sí, sí. es hermoso, es pero, una zona hermosa. Sabes qué? a mí lo que me parece mejor es que los estén apoyando por lo menos con el alumbrado. Sí. Porque sí. cuántas, eh, cuántos lugares hay donde de repente se van así a los parques a bailar y no hay luz. No tiene que llevar su sonido. A es que los es que pues sí. no hay baño, uh -huh. tú lo comprendes y dices uh -huh. bueno me, me acoplo no y busco. Pero ya el, el hecho de que falte la luz te pones en riesgo. Uh -huh. ¿sí? Sí, pero fíjate que me pasa a mí algo. Yo me meto tanto en esto porque es algo que... te nace, es pues, algo sí. que ves, que te das cuenta, uh -huh. por ejemplo, hay ya baños afuera de una tienda que está en la esquina, uh -huh. por la parte de Revolución, uh -huh. eh, a media cuadra hay otra tienda y ya nos dan permiso de ir al baño, ah, al 7-Eleven, okay. entonces eso ya lo resolvimos, uh -huh. Uh -huh. Eh, lo que no he resuelto es que en cierto momento, eh, ahorita tengo con eh, Lina, Lina, Ajá, Lina. Es, porque eh, uh -huh. precisamente antes teníamos los reflectores encima de todos los arcos uh -huh. y ahora no nos permiten poner luz entonces ahora alumbrado público me puso cinco reflectores alrededor de este de los arcos uh -huh. este pero pues lógicamente falta más alumbrado uh -huh. en el espacio entonces tenemos nosotros uh -huh. que eh, buscar la forma de cómo llevar algo para poder sí. cubrir es ya están ahorita ahí eh, sí ya está bueno cuál, ya incluso ya tengo ya cuál es el horario eh, ¿Y mira eh, tengo ahí yo solicité martes Eh, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ah, perfecto. Eh, ¿por qué? Porque básicamente tengo también otro grupo que es de talentos artísticos. Uh -huh. Dentro del mismo danzón. Uh -huh. Hay uh -huh. compañeros que tienen un talento y tienen uh -huh. una capacidad increíble. Uh -huh. Y que nadie los conoce. Ajá. Uh -huh. Así es. Y que entonces empezamos uh -huh. a nosotros a desarrollar esa actividad. Uh -huh. y, y entonces dijimos, okay, vamos a compartir los espacios. Sí, tanto con danzón como con talentos artísticos uh -huh. eh, ahorita los permisos que tengo son nomás lunes miércoles y sábado uh -huh. en qué okay. horarios? Sí, y es horario de 6 de la tarde hasta las 11 de la noche oh, muy no, y fíjate lo importante que es esto esa zona es una zona comercial ya no uh -huh. habitacional uh -huh. entonces en la noche no tiene vida No. y era hasta peligroso sí. Sí. y con este tipo de eventos se le da vida a Activas. esos lugares sí, claro. sí hay gente va la gente y se empieza a tener tener ese tipo de convivencias entonces eso es, eso es lo máximo que piensa maestro incluso sí. yo, yo siento que ahí debería intervenir la secretaría de turismo ...para promocionar todos los eventos... ...que la pues gente viene que, a visitar sí. la ciudad... ...y mire, vámonos a bailar... ahí ...vamos al danzón, uh -huh. sí, vamos a sí. bailar... ...o lo que haya... ...así lo como lo que se que los llevan a las bicis... ...a los paseos de bici... Sí. ...que Mira, pasen por ahí... Uh -huh. ...fíjate que pasa algo muy hermoso... ...el espacio es hermosísimo... sí así es sí. ...es hermoso, tiene uh -huh. una tradición... ...y tiene una cultura y una increíble... ...y una historia... Uh -huh. ...pero ahora me doy cuenta... ...de que alrededor de ese espacio hay... 13 hoteles de nivel y viene turismo uh -huh. sí, y no hay nada. No, no, por ahí no. no. No hay nada. Ahora me voy a otro espacio. Ok, ya tenemos el macrobús, tenemos el, la línea 3, uh -huh. tenemos sí. terminales de camiones. Sí. Entonces, mucha gente dice: Es que me queda muy lejos ir a San José o ir al uh -huh. santuario. porque pues a la hora de regresarme pues también tengo que regresar temprano uh -huh. y ten, teniendo las terminales de camiones y de uh -huh. rutas hacia todos lados mucho sí, más o sencillo o sea, mucho más sencillo para la gente. Uh -huh. Entonces, ha sido un punto estratégico Muy interesante, que apenas uh -huh. vamos a iniciar, Dios mediante. Sí, pues, sí. o sea, lo, a mí eso, lo que me entusiasma es ese, vamos, ese entusiasmo, uh -huh. la redundancia, de que sí hay que rescatar el, los bailes de pareja. Sí. Es importantísimo, sí. porque sabemos pues, mucha uh -huh. gente que sí queremos, a lo mejor muchas personas jóvenes no han tenido la oportunidad de, de acercarse, uh -huh. pero pienso que si nos. Si nos ponemos en un espacio público donde se hemos observado sí, así es muy factible es. que más de alguno diga uh -huh. no, pues yo sí quiero yo también quiero Sí, sí. claro si sí, no hay mucha gente que sí se acerca que sí tiene ganas pero más que nada muchas veces los tiempos de traslado sí. para ellos era muy este incómodo ¿no? sí. Pues, ¿les parece si hacemos una pausa musical, sí. maestro? Sí. Eh, maestra, yo me traje uno que me encontré y me gustó muchísimo, que se llama La leyenda del beso. Ah, sí. Sí. Ajá. sí. Así que, ah, creo Así que ya les recordó es. algo. Ok, pues vamos a escuchar esa y seguimos aquí en vivo.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 Te encantarán. Estamos de vuelta, perdón, es que acá la plática está, está muy buena. Andamos consiguiendo parejas y estamos arreglando <risa> al mundo. Maestra, a ver, platíquenme, ¿qué les recordó ese danzón? porque esas sonrisas? La leyenda del beso. ¿Hay algo en especial? Beso, lo que pasa, no, es que es un danzón precisamente que a mí me encanta por el ah, ritmo. Ah. Sí, ah. ritmo. Sí, me gustó mucho. Por los cambios que tiene, pero, o sea, es algo muy particular en, uh -huh. en lo que eh, la música, sobre sí, todo. Sí, Eso sí. es precisamente, porque siempre haz de cuenta, ¿cuál danzón que quieres que den? Por ejemplo, en alguna exhibición. Ah, por la leyenda del beso. Ah, ¿Por ¿Por Porque es tan cadencioso, sí, tan elegante, sí, sí. tan maravilloso, que eso es lo que a mí me llama mala mira, atención. Ya, le atiné claro, sin querer, claro. traje la canción, el danzón ideal. Exactamente. Maestro, yo le quiero preguntar una cosa. Eh, eh, yo estoy viendo en, en un documental, que La gente que baila danzón en Veracruz uh -huh. eh, hace una, un, unos comentarios sobre la gente que baila danzón en México o como en la zona centro de, uh -huh. de la república. Que es, eh, ellos dicen que ellos bailan danzón como muy cerrado. Eh, sí, ellos eh, clásico. muy clásico, mm -hmm. exactamente. Y se refieren a esto. Después uh -huh. investiguen más. Que es como muy cerrado uh -huh. y que ya acá lo lo hacen como de forma muy abierta. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Nos puede explicar esa? Eh, la diferencia es que eh, precisamente cuando se inventó el danzón pues no había esa, esa obertura de las mujeres uh -huh. eh, dando vueltas, girando no, alrededor, no. lo que llaman floreos, uh -huh. sí. Y ellos se quedaron con esa idea. De hecho en Cuba se casi ya no se baila el danzón. Uh -huh. oh. Se los tragó los ritmos latinos, como el la reggaetón. salsa, el cumbia, todo eso. Es ¿sí? Hasta el reggaetón sí, increíble. Sí. Cuando llega a México, bueno, México, los mexicanos somos conocidos como gente muy folclórica que nos reímos hasta de la muerte. De y la muerte, nos reímos, sí. Entonces comenzaron a, a bailar. Si ustedes ven las películas de Danzón, por ejemplo, la que hizo Marga López, Ajá. la primera, sí, el danzón era cerrado. Sí. Concursaban y su danzón era. puro de parejita. Sí, sí. Pero después vino un boom y entonces eh, se marcaron con bien los tres movimientos del danzón, que es la primera melodía, te descansas, es lo que les decía yo, sí. la segunda melodía, y luego viene lo que llamamos montuno. Sí. ¿sí? Y en el montuno es para que la pareja luzca. Alguien dice, es para que la mujer luzca, no, luce la pareja Los dos Los dos, okay. sí, cuando uno se equivoca en una pareja, no dice, te equivocaste, no, se no equivocó sé. la claro. pareja y, y si en un grupo se equivoca una pareja, <risa> se equivocó el grupo Maestra, pero sí. eh, en el danzón es el único lugar donde el hombre manda No, también en la salsa ¿También? ¿Sí? Fíjate que esa es una gran mentira Es una sí, gran no, mentira porque nos hacemos creer que sí, sí que nos, es, es, creer Pero mira, cuando ya eres este Instructor, ya te das cuenta de que no es cierto No escuchen no, esa parte no Esa no parte Esa parte es la sí, más hermosa sí. Cuando te das cuenta de que el hombre es el que acompaña, sí. Sí. dirige, guía. lleva, guía, con, esta es la parte más hermosa, uh -huh. porque ya no entran egos, ya no entran validades, uh -huh. ya no entran sí. tantas cosas que incluso uh -huh. eh, nos hemos dado cuenta en muchos eventos y en muchas exhi eh, exhibiciones que hemos dado, que incluso y que hemos visto muchos grupos donde el hombre... Está bailando, pero no ve a su pareja. Muy no bien. convive sí. con su pareja. Sí, no siente a su pareja. Nos damos cuenta que están volteando a ver quién los está viendo. Ah, la foto sí, y la ya cámara. La, ¿no? Esa película ya la vi. Esa película sí. es muy hermosa. <risa> es hermosa sí. esa película. Aquí sucede mucho en Guatemala. Sí. Sí. Mucho, mucho. ¿Y, y qué feo, porque si eres pareja, pues eres 50 y 50. Y si tú andas... viendo a ver quién te está fotografiando, intentas lucirte más que la otra persona, entonces no eres una pareja. No se es, pierde no. la esencia la del baile. Sí, se pierde la esencia del baile de pareja. Claro. Sí, entonces es muy importante, este, sí, sí, tener esa Esa, esa, con, comunión. esa comunión con, sí, con la pareja, con la aunque sean amigos, sí. claro, aunque sean amigos claro, claro, esa energía, sí. <risa> claro. incluso yo les digo a, uh -huh. a muchos amigos, o sea, a ver si este véanse cuando menos vele la frente, vele la quijada, no lo veas uh -huh. a los ojos porque se chivean, o sea sí. pero o sea transmítanse. Uh -huh. sí. El hecho de agarrarse de las sí, manos es, sí, es, es transmitir es, y recibir uh -huh. la energía sí, claro. de tu pareja. Y en el cual están haciendo un cortocircuito sí. Hasta sí. en eso es lo básico del danzón Además, ¿sabes sí. qué? Nosotros decimos, es la forma... Cuando hay esa energía, es la forma en la que tú puedes convencer a los que te están viendo Ajá. de que también lo pueden hacer Ajá. y que lo van a hacer así, emocionante, como te están viendo. Ajá. Porque si están viendo, perdón, si están viendo que cada quien anda por su lado, es mejor aquí sentados. Exactamente. ¿No? Eso, eso es muy importante el hecho de transmitir. Sí. O sea, si tú lo estás disfrutando. lo estás transmitiendo y eso mm. que transmites es muy valioso sí, bueno claro. al menos en mi experiencia sí. Sí. o sea el, el hecho que lo disfrutes que lo viva lo sientas lo transmites y eso es lo que la gente llama la atención claro. entonces eso es lo que luce cuando dice Javier o sea hay que ver que a lo frente a lo de yo lo yo lo considero mm. que es la la postura mm. y la elegancia de la de la mujer Sí. El hecho de estar este mirando hacia el uh -huh. frente y no hacia los pies Lo estás conquistando fíjate Para, eso Le es, estás agradeciendo sí, que baile sí es. contigo Eso es característico del danzón eh uh -huh. Por la sensualidad del baile uh -huh. El baile es sumamente sensual Parece que no, pero sí Es sumamente sensual y por la sensualidad te permite eso Por ejemplo, el tango no uh -huh. En el tango no se ven a los ojos, el tango es agresivo. Sí, El tango Es voy contra duro. El otro. Sí, mucha es, es ¿Sí? duro y no se ven a los ojos, precisamente por eso. Pero el tango no es sensual, entre algo es, es, es artístico. Uh -huh. Sí, sí es, es un talento, los que saben bailar tango bien, uh -huh. mis respetos, ¿eh? sí. porque la verdad es otro tipo de baile. El ballet, por ejemplo, el ballet sí necesita de esa comunión. Sí. Aunque bailan separados, pero sí cuando se junta la pareja de ballet, ¿sí? Porque el mismo baile te lo pide, sí. y el lanzón automático te lo pide por su música, ¿sí? Entonces es, es, es algo que, que sí se debe, los instructores sobre todo deben estar muy al pendiente de... De que lo logren. Sí, de que lo logren. Volviendo a Veracruz. En Veracruz... Eh, se dice que el lanzón entró primero a Yucatán Mérida. con las far, con las famosas eh, charandas, uh -huh. las orquestas que había las de orquestas. aquel tiempo uh -huh. en Cuba, que cuando había algunas fiestas, esto no lo platicó el profesor Marte, la charanga la francesa. Uh -huh. Él decía que hacían fiestas en, en Mérida, en Yucatán y que entonces invitaban para que ellos vinieran a tocar, uh -huh. sí. Entonces luego de ahí pasó a Veracruz. Veracruz tuvo un boom y de Veracruz se fue al Distrito Federal, que fue donde... donde remontó todas las expectativas uh -huh. se bailó danzón se hicieron en todos los salones de baile se bailaba el danzón se escuchaba lo, lo pusieron en las músicas mexicanas lo utilizaron como símbolo uh -huh. el danzón que eso lo degradó un poco por el tipo de películas en el que sí. utilizaban uh -huh. pero se abrieron salones a lo canijo en sí. la ciudad de méxico el todo años. mundo bailaba el danzón todo el mundo eh, pobres ricos muy ricos Cultos, no cultos, todo mundo era bailador de danzón, sí. Y de ahí de México se desplaza, ¿sí? a varias al resto de la República. Son realmente, yo creo que no hay un estado que no se baile danzón. No, no creo, no creo, no he tenido, no, no, no he sabido de. En todos, en todos, en todos se baila danzón, en todos. Tengan o no salones o danzoneras, lugares pequeños o no. Sí, como Guanajuato, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. En Guanajuato se baila danzón, hay grupos de danzón y, y, este, y hacen sus muestras de danzón. Uh -huh. sí. Sí. Sí. ¿Y esto de los floreos, más o menos, a partir de cuándo surgió? Surgió a partir de, de los años... 70s, 80s para acá. Uh -huh. Fue cuando empezó a, a la mujer florear. Uh -huh. sí Cuando se viene el boom también de, de los ritmos de salsa. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque aquí en México se bailaban muy pocos danzones, tocaban muy pocos danzones las orquestas porque no eran danzoneras. Tocaban Nereidas, tocaban Rigoletito, tocaban el, el, la del Cornetín, uh -huh. Almendra. O sea, muy clásicas y muy pocas, entonces ibas a los bailes y bailabas el montuno como salsa, Ajá. lo bailabas floreando el montuno porque se presta, uh -huh. si tú bailas un montuno del danzón lo puedes bailar como salsa, Sí, sí. Uh -huh. y así era como se bailaba anteriormente hasta que eh, cuando se fundó la, la Asociación Nacional de Danzón. Donde ya, México, sí, el, ¿En México? Sí, en México cuando el abuelo. ¿Era el sí. doctor Arturo, no? No, licenciado, no. licenciado quién era? Era con el abuelo y... Ah, o sea, sí. pues sí, con el con to, Arturo. Con toda es esa que gente lo... que empezó a bailar. ¿Qué bailaba vino a dar la primera sí. tallera aquí en Guadalajara? Sí, exactamente. Ellos, ahí, ellos ya trajeron la modalidad de esa y debe haber sido en los años 80, 90, 80 por ahí. Por ahí cuando se... cuando se, fundó. se cuando se fundó cuando se instituyó que la mujer floreara el hombre también porque también el hombre sí sí, sí. entonces a partir de ahí es muy bonito yo creo que ya sea así como cerrado o estar haciendo más figuras es muy bonito sí hay que, hay que ir creando ¿no? sí también sí, sí, innovando pero fíjate que pasa algo bien simpático y hermoso el danzón Eh, mucha gente cree que nomás es el baile de coreografía. No, mm, puedes sí. bailarlo de cinco formas. Sí. Uh -huh. Totalmente. De cinco formas. Puedes Así bailar es. fantasía. Sí. Puedes bailarlo uh -huh. sin, ahora sigue tipo cantiflas, Ajá. este uh -huh. antes no había incluso cuadratura en el danzón. No, uh -huh. Uh -huh. no. O sea, antes la gente lo bailaba como lo sentía y como lo vivía. Bolero? ¿Sí? Como bolero. Como bolero, como lo sí. vivían. Sí. Por eso les entonces, digo que había la película de danzón. Sí, sí. De, de Marga López. Sí, la Ahí, sí, fue la primera. Igual también después en la que sale María Rojo. María Rojo. También el danzón se bailaba igual. Sí. sí Pero sí, fíjate sí, que entonces. también fue algo, ahorita que dice uh -huh. la maestra de todo esto, uh -huh. y yo tengo ese Conocimiento de historia uh -huh. en el cual dicen que mataron a un sobrino del regente de la Ciudad de México, Ruchurto, uh -huh. y él cerró todos los salones de baile uh -huh. de danzón, que eran uh -huh. más de como 70. Uh -huh. Entonces, eh, los músicos tenían que sobrevivir. Esos músicos que tocaban danzón se fueron a este, pues, cantinas, bares, centros uh -huh. eh, de bajo nivel. y entonces llega el indio Fernández y el, el indio Fernández empieza a filmar películas uh -huh. mexicanas ah, sí, de sí. ficheras de burdeles uh -huh. de otro de tipo gánsters. de gánster y cosa de panarol uh -huh. sí ¿eh? uh -huh. y entonces en cada película hoy es Danzón sí, ¿Sí? y toda okay. la gente se quedó con la idea de que el Danzón era rabalero sí. sí que era de, de no. bailarla bailar sí. y no o sea no, okay. y, y es donde empieza uno a darse cuenta de la historia que dices tú no el danzón no. no viene De un bordel no. el danzón viene de la realeza viene sí. de, de, de, de, de es elegancia y es la elegancia que claro. tenía Del que era sí. el baile Inminuye. de la contradanza y sí. de ahí viene Y al danzón. Para que veas cómo sí. lo no. pierden a uno en esa época de oro del cine, ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Todavía están pensando que el mexicano está sentado en, en uno palid. Ay, sí, que, que trae un gorrote o sea, así. Sí, todavía. Pero fíjate que en esa época mucha gente uh -huh. desconoce esa historia. Sí. Pues vamos a hacer una pequeña pausa de danzón, maestro. Yo te quiero platicar. ¿Te acuerdas que la semana pasada, ahí en el corredor Sumarte, tuvieron? un taller sobre setas Ajá. iban a llevar platillos estuvieron a la venta pues te platico que fue un exitazo les fue muy bien tanto que regresan en septiembre a enseñarnos de nueva cuenta cómo tener nuestro cultivo de, cultivo de setas en casa y cómo cocinar varios platillos. Entonces, quizá no los podamos traer acá también a una entrevista para hablar y que nos platiquen Si es ¿Sí se puede, si pues. ¿Sí se puede, podemos y degustar, sí. claro, podemos degustar. Y este fin de semana, Enrique Orduño de Carnívoras Rangel, va a dar un curso, un taller. a un precio bastante económico para todos los amantes de las plantas, eh, 90 pesitos, tenemos que confirmar asistencias si se puede, y van a hablar sobre algo que se llama tutor para plantas, que es eh, una base que es como si fuera un tubo uh -huh. eh, que se pone en el centro de las plantas, pero me parece que va con malla uh -huh. y no sé si lleva... Eh, esto de coco, fibra de coco, fibra de coco que es para que todas las plantas que son mm -hmm. eh, enredadera. enredaderas puedan subir entonces es como la parte mm -hmm. en la que tú aprendes a, a mantener Ay. más sana y bonita tu enredadera ¿no? entonces pues si podemos asistir la verdad es que va a estar muy interesante va a ser este sábado 16 de julio a las 2 y media de la tarde, mm -hmm. recuerden que pueden encontrar carnívoras rangel directamente en facebook o pueden encontrar Eh, Sumarte Jalisco, mm. que es donde están todos estos productores de plantas de comida. Y pues pronto vamos a hacer eventos ahí más. Avenida México y Chapultepec, precisamente fíjate, nos sirve para que comentarle a Javier uh -huh. que y a, a los de su comedor Sumarte que los amenazamos que vamos a ir a bailar allí. Sí. Sí. Es que agarren. Ya, ya, ya estamos, tomando ya queda, no, ya, a ¿Qué, tal, que... ¿qué tal si de repente ahí te piden que hagas otro grupo? ¿No? días sí, de adelante. la semana te van a faltar no, o sea, <risa> quiero ver fíjate que el proyecto es muy interesante la verdad sí son proyectos muy interesantes eh, tratamos de no hacer lo mismo que se ha hecho eso es una pauta eso enriquece, eso da pauta que más gente se integre sí. y eso es lo que hemos tratado de estar haciendo Eh, uh -huh. gracias a Dios tuvimos la oportunidad de, de participar con el Ayuntamiento de Guadalajara en el 480 aniversario. Uh -huh. Uh -huh. Qué y este y fue algo uh -huh. hermoso. Sí. Ahí ahora sí me tocó bailar hasta con la maestra. Ay, <risa> sí. ¿sí? la sí, sí. no cualquiera Pero la verdad, o sea, con la sinfónica uh -huh. y con la banda de música, no, no, o sea, son cosas y son sí, muy bonito, que ¿eh? valen la claro. pena. Valen y con, la con pena. el presidente. Sí. a ah, le tocó. Ah, <risa> Sí, estamos a yo él asumiendo a yo. con Muy bailé. bien. Ahí le estuvimos dando unos pequeños pasitos ¿Y para que se baila. A... ¿Y qué tal baila? Baila muy bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Muy bien, al dice? menos lleva la cadencia como debe de ser. Oh, muy bien, al haber estado practicando que... antes. Yo digo que sí, porque fue una sorpresa. Yo le dije nada más de. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Déjese llevar. Ay, y no. que se deja llevar. Oh, porque... No le conocíamos esos dones. Se dejó llevar. No. ¡Excelente! Fíjate que no eso precioso. de hacer cosas innovadoras, precisamente. Mm. La... La, la persona que organiza ahí, la, este, Sochi David, uh -huh. es, es, es, es es el corredor sumate es como una especie de tianguis de plantas, bueno, de plantas y de uh -huh. comida. ¿Dónde está él? Avenida México y casi Chapultepec. Y, uh -huh. y la intención es decir Pues mira, está un tianguis y bailas, sí. es una cosa uh -huh. innovadora, ¿no? Vas, bailas y a lo mejor ahí tienes comida, puedes comprar plantas, es una manera uh -huh. de hacer otro tipo de, sí. después, a ver, ¿a quién se le ocurre decir que vas como un tianguis y hay baile? Ah, pues es una manera de innovar ¿no? sí, sí un saludote a Sochi ¿Sí? tenemos eh, incluso tenemos varios proyectos que no hemos aterrizado Ajá. Ajá. nos ha invitado a estar ahí ese, y no hemos concretado ah, pero pues, ya, ya, ya llegó alguien ustedes, más que va a que se <risa> concreten ¿Sí? es que sí. Sí, ah. sí, nosotros sí. le apostamos a mucho a los eventos donde la gente <risa> no solamente vaya a ver uh -huh, sí. o sea qué bonito que tú le puedas mostrar lo que tú ya aprendiste no y lo que te gusta tanto hacer uh -huh. pero qué bonito que también También llegue la gente y le digas, vente, no quiero, normalmente la, la gente corre para el lado contrario, ¿no? Cuando le dices, ¿quién quiere bailar? Y, oh, ya todos se van en ese momento. No, hay que convencerlos y hay que, que enseñarles a los que no saben que estos espacios públicos se pueden tomar. que tú también eres dueño de tu ciudad sí. y que queremos que esta ciudad no solamente eh, la representen los asesinatos los desaparecidos que aparecen todos los días no que también tenemos cosas bonitas que mostrar al turismo sí. a, al resto de la sí, república digo, sí. es muchísimo fíjate que ahí en el espacio que nos platicabas tú javier que estamos fuera del aire que tienen ustedes ahí en los dos templos ahí confluyen muchos hoteles y Que los hoteles se pongan las pilas apoyando, porque también ellos salen beneficiados. Claro, claro. Con eventos de este tipo. Fíjate que en cierto momento sí te das cuenta de toda esa necesidad que tiene la ciudad para eso. Y que en cierto momento eh, tienes que ser un equipo ¿no? sí. de trabajo, porque como dices tú, es turismo, es cultura. Sí, claro. Sí, pero en cierto momento también ellos. Eh, pues como que tú estás trabajando para ellos. Y es donde dices tú, ¿qué pasa con esto? Sí. Somos equipo, no somos sea, un equipo, somos, un, equipo. Mal, sí. somos uh -huh. un conjunto donde tenemos tenemos que tener el apoyo tanto de turismo por el turismo que viene, sí. la gente que está ahí que necesita salirse de su estrés, de claro. su depresión, de su aislamiento, sí. ¿sí? Y que después nos damos cuenta de que tenemos ahí pues un campo de acción. Increible. fíjate hay otra cosa es una manera de reconstruir el tejido social, sí. porque en la plaza pública nos reconocemos como ciudad sí, entonces tenemos que hacerlo o sea tenemos que mostrar a las autoridades de que nosotros tenemos la iniciativa porque sabemos cómo se hace y sabemos qué es lo que tenemos que hacer entonces esa es tu obligación que nosotros estamos aquí y te estamos diciendo cómo, y sabes qué? <risa> que que Guadalajara sea una ciudad o sea debemos apostarle a que Guadalajara sea una ciudad Donde la gente sí quiera venir porque hay danzón, sí, porque hay salsa, sí, sí, sí. porque, porque hay bachata, porque sí. hay gastronomía, porque uh -huh. hay eh, uh -huh. productores de plantas que te dan talleres, uh -huh. que, que tienes plantas exóticas. No que la gente diga. no voy a guadalajara porque todos los días desaparece alguien porque el tráfico es espantoso porque o sea no hay que hay que tratar los no ya los tenemos y la parte fea ya la tenemos porque mejor no nos sumamos a proyectos como estos claro. donde vamos a hacer cosas bonitas a uh -huh. lo mejor no no sé no no vamos a trascender en, en lograr millones de pesos enseñando danzón pero sí millones de personas que quieran bailar todos los días. Ese es el objetivo ¿eh? Claro. No el dinero, sí. ese es el sí, objetivo. Ese es el objetivo, pero fíjate que también pasa algo muy hermoso eh, el grupo, eh, los compañeros, los que hemos estado integrados dentro de las actividades que realizamos eh, el mismo grupo es el que coopera pues hasta para comprar pinol uh -huh. hasta para ir a lavar el jardín sí. este y nos hace falta cable y nos hace falta Me esto y el escobas y, y el mismo y grupo olores. nos integramos Exacto. entonces sí. en cierto uh -huh. momento dices tú y dónde está el ayuntamiento Ay. el apoyo de el y dónde está jardines y uh -huh. parques y jardines dónde está alumbrado donde o sea entonces uh -huh. es donde dices tú a ver qué está pasando con Exactamente. ellos Exactamente. Sí. Uh -huh. pero independientemente de eso yo les puedo comentar que eh, dios mediante bueno que gracias maestro, por la invitación no, claro. conocerlos sí. pero tenemos ahorita proyectos, eh, les voy a comentar así muy rápidamente uh -huh. con eh, el gobierno de Egipto tenemos con el consulado americano y tenemos con Italia en México y tenemos ya ahorita proyectos de hacer varias cosas en esos espacios uh -huh. y es algo hermosísimo Wow, en Egipto, sí. con Egipto tenemos gastronomía y cultura uh -huh. sí, así eh, es. con Estados Unidos eh, precisamente estuvieron ellos en el 480 aniversario de Guadalajara, uh -huh. monitoreando la actividad que tenemos, uh -huh. entonces te das cuenta que dices tú, wow y ahorita uh -huh. tengo el contacto con eh, el delegado cultural Gianfranco uh -huh. Petro que él es el delegado en Italia en México uh -huh. y que incluso él ha estado con eh, ...la orquesta... ...que viene siendo... Mm, ...el Azteca... Uh -huh. ...del Canal 13... Uh -huh. ...del licenciado Cuauhtémoc... ...del sí. señor Salinas... Uh -huh. ...y que él es el que está integrando... ...a toda la orquesta... ...y dices tú... ...guau... Wow, ...y me dice Javier... ...¿qué ocupamos?... Uh -huh. ...¿qué quieres?... ...hay mucho por hacer... ...hay mucho sí. por hacer... Uh -huh. ...créanme que son... ...muchísimas actividades... Uh -huh. ...es coordinar... Sí. Ahora sigue... ...los puntos de acción... Sí. Así y, es. Y los espacios los tenemos. Sí. Uh -huh. Y las ganas también. Sí. Eso es la parte. Ah. <risa> Eso es lo principal Te, te puedo decir Basta que con toda vida. confianza que a veces me dan depresiones Pero no, tantas Es parte de todo no, Las depresiones claro. vienen O sea, la, sí. los bajones por la falta de La, la falta de apoyo Sí, sí. De, de realmente sí. el gobierno sí. o las, las la, eh, Los espacios Pues que se, neces se requieren sí. Para nosotros también motivarnos A hacer las cosas pues como deben De ser, sí. o sea, las sí, estamos sí, haciendo es. a conciencia Sí, sí y Con mucho amor y profesionalmente, pero uh -huh. sí como que por ahí algo se está escapando de u, el apoyo. Mira, nosotros en hemos tenido experiencias eh, en, en esta parte de, de ir a, con el gobierno y decirle, oye, ¿qué te parece si hacemos esto y tú te cuelgas la medalla? No, no me interesa uh -huh. un sí. reconocimiento que el mundo sepa, no. ¿Qué te parece si nos echamos la mano, yo pongo esto, tú me pones esto? Claro. Y a nosotros nos han llegado a negar micrófonos, o sea, no un equipo completo, un micrófono donde dices, a ver, es que yo te expliqué que vienen tantas personas uh -huh. y, uh -huh. y que vamos a estar a distancia de suena? 50 metros, entonces, ¿cómo <risa> crees que con esta voz me van a alcanzar? ¡Ay, grítale más fuerte! Dices, Mi, una anécdota de, de es lo que, mío, ¿no? Una anécdota de la que comentas eh, Precisamente nosotros solicitamos también apoyo Ocupamos sonido, uh -huh. ocupamos micrófono Y fui a solicitarlo Y precisamente fue en el cambio de gobierno Y me dicen Es que los anteriores Se llevaron las cosas Dañaron todo el equipo Y dije, bueno, pues híjole, pues qué gacho Yo ¿Qué también pensé, es? dije, qué mal está eso, ¿no? Sí. Pero cuando regreso a los 15 días y me doy cuenta que eran las mismas personas que estaban trabajando sí. este Yo digo, wow, o sea, ¿qué pasó? Sí. Um, ¿qué te diré ¿Sí? ¿Puedo opinar o qué, ¿Puedo opinar? ¿verdad? ¿Puedo decir algo? O sea, sí. no, ¿sabes qué hemos hecho? Hemos comprado nuestro equipo. Sí. sí. Tenemos micrófonos, nuestros tenemos. Medios. Eh, tenemos sí. este, nuestras bocinas. Sí. Tenemos nuestras cosas sí. porque nos damos cuenta que dices tú no es posible sí. esto. Y la verdad, eh, eh, aquí el maestro siempre, aunque hoy no lo he dejado hablar, no, pero. No, no, estoy escuchando. <risa> no sé si lo han notado. Sí. Pero es que estoy emocionada. La verdad es que es un tema mm. que a ambos nos encanta. Y, sí. y tenemos muchos años luchando por recuperar estos espacios. Yo voy a dos cosas. Una Que tú siempre dices, uno no se tiene que quejar, no. y como sociedad civil tenemos que lograr que sí. las cosas sucedan. Uh -huh. Si le tienes que poner, bueno, pues le ponemos poquito cada uno y nos duele menos, ¿no? Sí. Y Ajá. el 2 ya se me olvidó. Casi <risa> <risa> me olvidó que iba a decir. Ah, ya sé que yo yo sí quiero y, y yo estoy dispuesta a poner mi, mi grano de arena uh -huh. para que logremos lo que se logra en la Ciudad de México. nosotros Mucha gente critica la Ciudad de México. Ay, no, los chilangos y no sé qué. Pero la Ciudad de México nos lleva como cuánto maestro? O años, luz. No, no, no ellos llegan no, por una no, plaza. No. no, no. Toman la plaza, ponen su sonido, logran los permisos sí. y lo, ahora resulta que hasta hacen concursos. En la Ciudadela, ¿Sí? en el la ayuntamiento el, es, es, es el que les pone todo, Coyoacán. La gente no pone nada, ellos ponen todo. Digo, ¿por qué aquí no? digo, porque aquí no le han dado mucha importancia exacto, a la cultura. Exacto. Mira, cuando yo estaba trabajando en fiestas de octubre, en Festival Cultural mm. con la profesora Marcela Orozco, que era la directora, Vieras el trabajo que le costaba. Durante 23 años que duró Festival Cultural, teníamos vuelto loco al centro con eventos. Sí. Había días en que teníamos 4 o 5 eventos el mismo día. Plaza Fundadores Plaza comenzaba fundadores, a las de las 7 a las 10 de la noche. Sí. Y eran dos elencos todos los días, en los templos, en los palacios, en todos lados. En el camellón de Chapultepec teníamos ven a Pintar, teníamos el Parque Reglete Alcalde con el Lago de los Cisnes, el Panteón de Belén con Leyendas del Panteón con Gabriel Araujo. Ay, eso to abarcábamos todo lo que era el centro, ¿sí? Y de pronto la cultura se acabó. Terminó el periodo, un periodo de seis años, entró un nuevo un nuevo gobernador, cambiaron a un nuevo director de fiestas de octubre y se acabó la cultura. Uh -huh. Se terminó. Y aumentaron los pleitos. Se terminó uh -huh. la Los cultura. desaparecidos, uh -huh. la gente pidiendo dinero en la calle. Uh -huh. fíjate que pasó algo muy hermoso ya después fue cuando supe yo que la maestra estaba metida con fiestas de octubre con todos los cambios se acabó todo eso y volví a retomar fiestas de octubre y tuvimos el 50 aniversario de fiestas de octubre y fue algo hermoso porque tuvimos a la banda del estado por primera vez desfilando los 55 músicos tuvimos el carro alegórico con la reina de chapala y 50 bailadores de danzón y fue algo hermosísimo que realmente claro. dices tú wow y que realmente nos quedamos con, con ese concepto uh -huh. de que dices tú híjole eh, como en cierto estamos momento estamos en vivo estamos en, sí, estamos en vivo <risa> mi pierna me va a ayudar <risa> y, pero sí se ha dejado de hacer o sea sí. realmente eh, es increíble realmente uh -huh. al artista realmente a los grupos Realmente no tienen apoyo. No. En el Danzón hemos tenido una gran experiencia desde que yo me he dado cuenta uh -huh. que, que pagamos para que nos contraten. Ay, ¿te suena? Sí. <risa> sí. Que compramos nuestra vestimenta, que lo, todo, pagamos todo, todo, todo con tal de estar en un evento y decir, qué padre, todo. nos divertimos y qué, mm. qué hermoso. Sí, los danzoneros que venían de la República venían con sus propios gastos, sus propios medios. A bailar un danzón. Es baile, ¿no? Un danzón, sí. una noche de danzón en Plaza Fundadores. Sí. Increíble. Si no se puede de otra forma que hacemos, ¿verdad? Sí, así es. <risa> Ahorita les decimos qué es lo que está sonando. <risa> no sabemos. Maestro, pues yo no quisiera, pero son las 4 de la tarde. Ajá. Les agradecemos infinitamente que hayan venido. No. Dejamos en, en A, abierto Que tenemos que seguirlo platicando que estamos para claro lo claro que, que, que se ofrezca sí. y juntos pues, seguramente podemos hacer más cosas sí. eh, ya vamos a cerrar ese triángulo con Sochi, algo tenemos que hacer en esa plaza sí. y pues tenemos mm. que ir a ver cómo bailan acá en los dos templos y sí, a ver si podemos hacer algo nosotros si hay chance ahí. Y... también sería un gusto vale la pena ¿eh? pero incluso les voy a decir que pueden ir con los dos pies derechos tenemos poder y no ah, hay no, ningún problema por excelente. eso. Pues nos tenemos que ir. Pues muchísimas muchas gracias, gracias muchísimas gracias a ustedes. Y el aquí contrario. estamos, seguimos, seguimos en la tarea. Perfecto. Pues nos escuchamos el, el siguiente martes. martes, maestro. Salve. Muchísimas gracias. Vámonos. Gracias. Un Hasta gracias. luego. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café.